1971 ...Estados Unidos... ...durante la convención anual de la Asociación de Parapsicología... ...la doctora Echa Maider de la Universidad de Nueva York... ...presentó el expediente más arriesgado de su vida... ...se trataba del resumen de las investigaciones... ...que había efectuado sobre un peculiar personaje llamado Ingosuan. ...en su exposición aseguró que este individuo era capaz de demostrar... ...la existencia de los poderes psíquicos... ...durante su investigación... ...había demostrado que podía modificar la temperatura a distancia... La investigadora explicó que los exámenes de la Universidad de Nueva York se habían llevado a cabo bajo condiciones de control muy exhaustivas. Se utilizaron las medidas de temperatura de cuatro puntos de una habitación dentro de la cual se encontraba el propio Swan. Su propia piel era uno de esos cuatro puntos. Durante las pruebas, Singo Swan parecía capaz de modificar hacia arriba y hacia abajo el nivel de la temperatura de esos lugares sin utilizar para ello medios convencionales. A partir de la presentación de este informe en Nueva York, los investigadores norteamericanos decidieron realizar nuevos estudios, ¿a cual más perfeccionado? Se llevaron a cabo en el Instituto Stanford. Los capitaneó el investigador Harold Putov. Realizó numerosas pruebas. En una de ellas, el presunto psíquico debía influir y modificar los valores de un magnetómetro, que es un aparato que mide los campos magnéticos que se registran en un lugar determinado. Para evitar cualquier fraude e incidencia externa, los expertos del Instituto Stanford cubrieron el aparato con una especie de coraza blindada a través de la cual no pueden entrar perturbaciones electromagnéticas exteriores. Los experimentos se llevaron a cabo durante días. El objetivo era influir en las mediciones que marcaba el artefacto. Swan logró hacerlo con éxito en decenas de ocasiones. Se detectó además que solo en presencia del psíquico se producía el fenómeno. Y es que cuando abandonaba la habitación, las agujas medidoras del magnetómetro volvían a la normalidad. Lo que asegurarían en su escrito Putov y sus compañeros científicos es que Swan era capaz de modificar un aparato de estas características sin llegar a tocarlo. Las investigaciones continuaron realizándose en el Hospital Maimone desde Nueva York, más exactamente en el laboratorio de psiquiatría. Para llevarlos a cabo se utilizó un aparato generador de sonido. Los emitía de dos tipos a razón de 50 por segundo. Dicha secuencia se programaba con anterioridad y era tan rápida que solo con equipos especializados podía reconstruirse después de producirse. Lo que se lograba con esto es que no existiera manera humana, al menos conocida, de alterar las secuencias de sonido que producía cada segundo. Tras varias pruebas, el psíquico fue capaz de provocar alteraciones en la secuencia de 50 sonidos. Es decir, se reprodujeron de forma distinta a cómo se habían programado. Lo logró en un número de ocasiones estadísticamente significativo. Según el responsable de esta investigación, el doctor Horton Swan, fue capaz de poner en funcionamiento una suerte de sexto sentido, capaz de alterar una programación de corte electrónico e informático como aquella. No le dolieron prendas al redactar su informe y admitir que poseía algún tipo de capacidad psíquica diferente a las conocidas. Demostraciones como esta han hecho de Ingo Swan uno de los dotados psíquicos más sorprendentes de la historia. Es la demostración de que un ser humano puede influir sobre la materia sin contacto físico.